Creo que, que las dos victorias en Santiago fueron por mérito propio. La verdad que tuvimos la capacidad de, de atacar los puntos fuertes de, de ambos rivales, empujarlos al plan B, y la verdad que el equipo respondió en lo táctico y actitudinal. Realmente tenemos jugadores que están comprometidos con con, con la temporada, con, con Ferro, conmigo, con mi idea de, de plantear los juegos, con mi idea de entrenar. Y bueno, las cosas por ahora est están saliendo muy por encima de lo que todos pensaban no nos podemos relajar hoy por momento perdimos el hilo del juego tanto defensivo como ofensivo igual cuando un equipo está bien y, y las cabezas que lo componen están bien esos baches son tolerables porque vos como entrenador sabes que en cualquier momento tus jugadores van a volver a, al rendimiento que ellos tienen bueno, hoy pasó así pudimos manejar con autoridad el partido a pesar de tener algunos baches Estamos contentos, no, no, no estamos relajados. Vamos a tratar de seguir poniendo el pie arriba al acelerador. Decías de estar por encima de las expectativas. ¿Cuál es la clave este Ferro? No? Eh, da la sensación que se lleva muy bien dentro, como fuera de la cancha, y eso está haciendo que se esté construyendo una pequeña mística con este equipo que tal vez no está en los papeles, pero hoy está solamente por debajo de Salones y Regatas. Yo creo que las claves son la, la unión, la comunión que hay entre los integrantes del equipo que lo componen. Nosotros estamos... Sabemos que no nos sobra nada, sabemos que vamos a tener que que luchar para para, para seguir ahí en el, en el lote de arriba. No, no, no, no tenemos no tenemos excusa, tenemos que darlo todo todos los días para para mantener esto. Falta muchísimo, pero me imagino que el partido con Boca es fundamental por el hecho de que ellos le ganaron acá en Caballito. Bueno, sí, Boca es un equipo Importante, es un equipo muy bueno en la categoría. Vamos a tener que transpilar mucho para estar a la altura. La última, eh, me imagino que hoy por lo menos resiste una buena noticia con el alta médica de Lucho Mazalel. Sí, hay que entrenarlo, hay que ponerlo bien. Gracias a Dios se lo ve mucho mejor día a día. ¿Y después, ninguna otra modificación en el plantel? No, por ahora no, por ahora. Estamos buscando un jugador más, pero vamos a ver qué, qué resulta de todo eso. Felicitaciones por el presente de Fer. Bueno, muchas gracias. Muy amable.